Al Mediterráneo. Mediterráneo. Qué playas más bonitas ahí me esperan con esas aguas templadas, con esas aguas serenas. Costa dorada, tranquila. Azul como el cielo mío. Como un potro galopando el río Ebro llega a ti y tú lo estás esperando, tranquila, lo ves venir Como si fuera tu amante se va enredando contigo. Cuando te da el primer beso queda en tus brazos dormido. Mediterráneo. ¿Qué tienes por dentro? Pues siento curiosidad, porque te llaman el mar y la mar al mismo tiempo. Y al llegar la primavera, aunque tú no tengas flores, llegan a ti las mujeres lo mismo que las abejas que van buscando sus miedes. Y se quitan toda ropa, para mostrarte su encanto porque tú las vuelves loca. El sol contigo pelea y el aire, pero te callas y levantas la marea. Siempre estás el movimiento, Tú no duermes por la noche, tampoco tú echas la siesta. A nada le tienes miedo, siempre tienes puerta abierta. Mediterráneo, ¿qué tienes? ¿Qué escondes? ¿Qué es lo que callas? Si eres el mal, no te quiero. Si eres la mal, yo te adoro. Si eres la mal, por ti muero.